Amigas, amigos, compañeros, compañeras, profesionarios, profesionarios vamos con la mesa de ser el, el único auto que tiene oro de finalización así es que lo vamos a acelerar un poquito porque los varones están mirando el reloj y la verdad es que tienen irse, irse a su casa la mujer no se es que va a quedar realmente charlando yo no tengo cura no, pero traigo un, un mensaje hoy a la mañana estuvimos en el de Zamora caminando recorriendo nos pasamos todos los días tanto con Francisco de Gardaí Con Ricardo Fonsini. Es un honor. Es un honor para mí que nuestro candidato a presidencia ya le posicionan en mi persona junto a Aníbal Basté y a Pérez Grecia, dos candidatos a diputados nacionales sobre el despacho del radicalismo, que haya depositado en mí el saludo cordial para la barriera y para el resto. Y decía que hoy es un honor estar acá acompañándonos a ustedes, porque si bien algunas cuestiones no han sido fáciles en los armados y en la lista siempre quedamos algunos compañeros y algunos amigos postergados pero no para el final sino postergados para la iniciación de un proceso que va a venir el 10 de diciembre estar acá ver el valor humano que existe entre dos otros importantes de la Argentina y poder conciliar y coincidir en cuál es el proyecto nuestro de aquí a 4, 8, 10, 20 años se puede perdurar este proyecto político que se dio a llamar Unión para el Desarrollo Social porque sin unión, sin desarrollo social sin desarrollo económico sin desarrollo productivo sin una perspectiva de futuro para ver esta chiquita que pasaba por ahí que es lo que nosotros le vamos a dejar como país y como provincia de Buenos Aires no es meramente electoral este frente pensado porque si no no se llamaría desarrollo social se llamaría oportunismo político que es lo que vivimos hoy en la barriga todo el tiempo libres pensadores. El calor del poder nos debe contener porque el poder es el que transforma y transforma la realidad de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que van a venir a vivir en una provincia con desarrollo social, con Francisco de Narraga, en una nación con perspectiva política, desarrollo humano, desarrollo social y económico, con Ricardo porque para que tenemos que trabajar. Para eso tenemos que hacer el fuerza a fuerza, para que el 14 de agosto arribara